Conoce el comercio y la empresa que te rodea. Entra en tudelaoy.com, el nuevo portal de información de La Ribera. Conociendo el tejido industrial de la ribera de Navarra, hoy en la capital de la ribera, donde nos vamos a encontrar pues, un cambio de ubicación en una gran superficie. Vamos a poder conversar con el señor Ander Arzubia, que es el responsable de la zona norte de hipermercados Aldi, que está con nosotros. Bienvenido, don Ander Arzubia. Hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Cuatro años trabajando en la zona de expansión de la zona norte.、Eh, hay que recordar que anteriormente estabais ubicados muy cerquita de las instalaciones de la radio, también en el Parque Comercial La Barrena. Pero que desde el pasado 9 de junio decidíais cambiaros de ubicación y os habéis trasladado al antiguo c a p r a b o que es ahí donde os habéis ido, de 750 metros aproximadamente del antiguo a 1200 metros del de hipermercado actual. Sí, Así es, ese cambio se produjo el viernes 9 de junio, momento en el que echábamos el cierre en nuestra antigua tienda y amanecíamos en, en la nueva ubicación. Dentro de este cambio entendemos que mejor servicio para el cliente el que se van a encontrar o cómo lo describiría. Pues mira, como facilidades para el usuario,、eh, tenemos que hacer hincapié en que actualmente hemos conseguido desarrollar una implantación. Desde la sala de ventas que facilita mucho la compra, acercándonos a lo que consideramos una compra consciente, moderna.、Eh, es decir, nuestros clientes pueden hacer una compra en 20 minutos, n o algo a tener en cuenta con los horarios que se manejan hoy día en las familias españolas.、Uh -huh. eh, ¿Y en qué os basáis? Bueno, pues en, en la sencillez. Tenemos un surtido. Eh, de 1500 artículos que permite realizar una compra familiar completa. Tocamos todas las categorías de productos, desde alimentación, higiene, droguería, bazar.、Y、además, tenemos un, un, un amplio e interesantísimo sortido ecológico, pero、eh, este número de referencias facilita n mucho la decisión del cliente. ¿no? Luego, eso unido a, a la comodidad de la propia implantación de la tienda y, y b、bueno, u、pues、el n o pues e dinamismo que tiene la misma, hacen que, que la compra sea muy rápida. n o Como responsable de expansión de la zona norte, ¿qué supone para vosotros el hipermercado de Tudela? Bueno, decir que es un supermercado, la categoría de, de hipermercado conlleva eh, bueno, eh, implantaciones más grandes, ¿eh? nosotros somos un supermercado. La, la, bueno, el, el, la ubicación de Tudela ya, ya viene siendo desde hace diez años uno de nuestros referentes en el norte, ¿no? y más en concreto en Navarra, donde entre Pamplona y Tudela repartimos ahí un negocio. Eh, ha sido siempre una plaza que, que nos ha tratado muy bien y estamos muy cómodos en ella. En este momento recordamos que son 12 personas las que están trabajando y que vuestra idea es de ampliar、eh, poco a poco en esta línea, ¿no? Sí, sí, sí, mantenemos los empleos de la gente que venía de la antigua tienda y, bueno, paulatinamente conforme la venta vaya pidiendo. Que desde la apertura ha sido bastante satisfactoria y, y ya lo está pidiendo, como decía, pues、eh, se irán incorporando nuevas personas a la plantilla.、Sí. Hablamos de datos económicos también, lógicamente,、eh, tanto la calidad como estaban anteriormente afuera de micrófono nos exponía que os gusta tener artículos de máxima calidad y a los mejores precios. Para eso hay que vender mucho también para generar economía, entendemos, ¿no? Sí, sí, nuestro modelo, desde luego. pasa por tener una rotación muy alta de cada uno de los productos. n ¿no? Ofrecemos o un muy buen precio, pero siempre con unos listones de calidad altísimos. n o Recientemente veíamos un estudio en un estudio n una, una... ...en un e independiente, q u i e r e decir, de, de la OCU, en la revista que publica, donde se veía cómo nuestra carne picada, por dar un ejemplo,、eh, es la de mayor calidad dentro de, de las que se ofrecen dentro de la distribución. Y, to, y eso. Teniendo un precio de la mitad de lo que tiene estipulado el, el, el siguiente competidor. ¿no? Simplemente un ejemplo de lo que nosotros ofrecemos, como digo, la máxima calidad y siempre a los mejores precios. Pues ya lo saben, está abierto el pasado 9 de junio, como bien estamos hablando, cerraba uno, abría otro, con 120 plazas de parking disponibles.、Eh, algo que decir a la audiencia de Radio Tuvela y Radio Sonora FM que nos pueden estar escuchando en este momento. Bueno, pues que estaríamos encantados de recibirles en nuestra tienda a todos aquellos que no nos conocieran o a los que nos conocieran únicamente del emplazamiento antiguo. Aquí en la nueva vamos a poder ofrecerles con mucha más comodidad lo mismo e incluso novedades.、Eh, que, que una vez estén allí se las vamos a contar encantados.、Mm. Señor Ander a r z u b í a responsable de la zona norte del supermercados Aldi, hoy con nosotros en este escaparate de la ribera. Gracias por habernos acompañado y que, bueno,、pues、que los empleos vayan poco a poco a más, que los trabajadores estén contentos y que ustedes también. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Continuamos en Radio Tuvela y Radio. Después del escaparate, nos acercamos también a más temas de la actualidad. Conoce el comercio y la empresa que te rodea. Entra en t u v e l a o y c o m el nuevo portal de información de La Ribera.